yo ahora para finalizar quería contar los últimos avatares por lo que está pasando nuestra vecina y amiga Marilo Gorostiaga que como sabéis Eh, está gravemente enferma y estamos pidiendo su libertad por ese motivo Pues no contentos con no darle la libertad si se seguirla manteniendo en la cárcel Las últimas noticias que tenemos es que se le ha negado la entrada a un fisioterapeuta Para que le hagan rehabilitación que tiene obligatoriamente y sanitariamente que hacer No le prestan la prestación en la cárcel ni tampoco nos dejan meter a una persona especializada El 7, de Iruña, el 7 de enero la trasladaron a Iruña, la trajeron aquí para hacer diversas eh, revisiones, ginecológica y también oncológica. Entonces, el resultado de la prueba oncológica ha sido muy favorable y muy bueno, se encuentra eh, relativamente bien, pero sin embargo en la ginecológica se ha detectado una grave anemia, lo cual hace referencia a las situaciones en las que vive en la cárcel, porque una anemia es producida no por su enfermedad, sino por las condiciones de vida en las que se está manteniendo Lo más grave que nos parece para denunciar es que si por un lado nos alegramos mucho que esté en Iruña y la podemos ir a ver y la tenemos mucho más cerca, resulta que ahora con la excusa de que ha cambiado de cárcel y tienen que actualizar las listas, ya la visita pasada los familiares y las amigas fueron a verla y no les dejaron entrar porque tienen que volver otra vez a tramitar los permisos. Reconocieron finalmente que había sido un error, pidieron perdón y ahora otra vez nos estamos teniendo que los familiares que han ido ya a verla no la puedan volver le van a volver a, a denegar la visita. Entonces queremos esta, esta, denunciar esta situación porque nos parece que agrava mucho más todavía la situación de Madrid.